Cuentos de hadas españoles Manguita y Larina Érase una vez en la ciudad lacustre de Luzón donde vivía un pescador con sus dos hijas Manguita y Larina Manguita era la hija mayor y era muy amable y cariñosa con todos La menor Larina, sin embargo, era diferente a su hermana en todos los sentidos era mala con otras personas atrapaba mariposas y las encerraba en botellas por diversión y a menudo hablaba groseramente con su hermana Manguita hacía todas las tareas de la casa y se aseguraba de que la comida se cocinaba para que cuando su padre volviera a casa del trabajo del día hambriento y exhausto tuviera su comida lista para comer y su cama preparada para poder dormir Clarina nunca ayudaba a su hermana ...y no se preocupaba nada por su padre. Pasaba su tiempo sentada cerca del lago... ...peinándose y mirando su reflejo en el agua. ¿No soy yo la chica más hermosa de la ciudad? ¿O sino quién? ¡Ay, no estoy bromeando! No hay nadie más hermoso que yo en todo el reino... ...ni mucho menos en este pequeño y pobre pueblo. <risa> Un día... El pescador se sintió muy enfermo y falleció Manguita estaba destrozada Lloró y lloró durante horas Pero pronto se dio cuenta de que la responsabilidad de su familia Ahora descansaba sobre sus hombros Ella recuperó la compostura y fue a contarle a Larina su decisión Larina, como siempre, estaba sentada junto al lago obsesionada con su aspecto Hermana Estoy aquí para hablarte sobre algo importante. Oh, ¡Vete, pesada! ¿No ves que estoy ocupada? Bueno, no voy a molestarte mucho tiempo. Oh, ¿Y qué es lo que quieres? Bueno, como papá ya no está con nosotros, no tenemos a nadie que gane dinero por nosotras. Por lo tanto, he decidido vender pescado en el mercado todos los días. No sé si será suficiente... Pero haré todo lo posible Pues muy bien, como tú quieras, ahora déjame sola No tienes que ser tan cruel conmigo, Larina Yo te quiero, lo sabes, ¿verdad? Oh, yo no necesito tu amor, hermana Nací en la familia equivocada Pero para que lo sepas, las cosas no siempre serán así Estoy destinada a convertirme en reina algún día y dejaré esta ciudad miserable y todos os vais a quedar aquí Mi príncipe azul vendrá, ya lo verás Manguita dejó escapar un suspiro ah. oh, No deseo nada más que felicidad para ti, hermanita Pasaban los días y Manguita trabajaba muy duro para poder llegar a fin de mes tanto ella como su hermana. Un día, cuando llegó a casa con solo unas pocas monedas, se sintió muy preocupada. «Oye, Larina, lo siento, pero lo que gano no es suficiente para alimentarnos a las dos. ¿Me ayudarías a vender pescado mañana?» «¿Qué? ¿Qué es lo que acabas de decir?» Te pido que me ayudes a vender pescado para que podamos ganar suficiente dinero para las dos. Por favor, hermana. Has debido devolverte completamente loca. Soy una futura reina. ¿Quieres que me convierta en campesina? Pues de ninguna manera. Pero, hermana, ya es suficiente. Me voy al lago. Manguita estaba muy triste. Se sentó y comenzó a llorar. Larina salió de la casa y vio a una anciana que estaba en la calle ¿Qué es lo que quieres, vieja? Oh, mi querida niña Tengo hambre y sed porque he estado caminando durante mucho tiempo ¿Serías tan amable de darme un poco de pan para comer y un poco de agua para beber? ¿Te parezco una sirviente? Aléjate de mí Larina apartó a la anciana de su camino y se alejó. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Al escuchar el grito de la anciana, Manguita inmediatamente salió de la casa. Se horrorizó al ver a la mujer allí caída. ¡Oh! ¡Lo siento mucho! Manguita ayudó a la anciana a levantarse y la llevó dentro de la casa. La anciana le explicó cómo la harina le había empujado. Manguita se sorprendió. Oh, lo siento muchísimo, señora. Mi hermana a veces puede comportarse de una forma un poco cruel. Oh, está bien, no te preocupes. Tú pareces ser más amable. ¿No te importaría darme un poco de pan para comer y un poco de agua para beber?» Y así yo me iré enseguida. Manguita asintió y le dio el único pan que tenía. Ella también le dio un vaso de agua. La anciana felizmente comió el pan y bebió el agua. Oh, muchas gracias, hija mía. Tienes un alma muy amable. Diciendo esto, la anciana se fue. Manguita se fue a dormir con el estómago vacío. Pocos días después, Manguita cayó enferma y se quedó postrada en la cama. Larina, como de costumbre, no se preocupó demasiado. ¡Oh, hermana! Por favor, ve al mercado y vende el pescado. No tenemos dinero para sobrevivir. No iré a ninguna parte. Y te lo digo por última vez Diciendo eso, Larina salió de la casa para encontrarse con la anciana otra vez ¿Tú otra vez? ¿Qué es lo que quieres ahora? He escuchado que Manguita no está bien Le he traído estas semillas que le ayudarán a recuperarse Déjame entrar para poder darle una semilla a cada hora y poder cuidarla Verás que por la mañana ella se encontrará mejor Larina sonrió abiertamente porque no quería que Manguita se recuperara Ella fingió sonreír Oh, no tienes por qué molestarte Ella es mi hermana Tú dame las semillas y yo me aseguraré de que se las tome todas ¿Estás segura? Oh, desde luego que sí Bueno, está bien, entonces toma. Larina la cogió la bolsa de semillas de la anciana. La fiebre de manguita empeoró y no pudo dormir en toda la noche. Ella seguía dando vueltas en su cama y sus ojos comenzaron a ponerse amarillos. Larina la sintió una alegría inmensa al ver sufrir a su hermana. Ni una sola vez le contó nada sobre las semillas... Y escondió la bolsa debajo de la cama A la mañana siguiente cuando se despertó Encontró a Manguita sudando abundantemente Ella sonrió y cuando estaba a punto de salir de la casa La anciana entró ¿Tú? ¿Cómo te atreves a entrar en nuestra casa sin permiso? La anciana sonrió y chasqueó los dedos de inmediato se convirtió en un hombre muy guapo ¿Pero qué? ¿Tú, tú, tú eres un ángel? <risas> claro que no soy un ángel, soy un príncipe Príncipe Steven de House Validon Tengo poderes mágicos y he estado buscando a la mujer más amable del mundo para casarme con ella Y debo decir que por fin la he encontrado Ella me tendrá a mí Oh, bueno, por supuesto, mi príncipe. No tienes ni idea de cuánto tiempo he estado esperando este día. Vayámonos muy lejos de este lugar y vivamos felices para siempre. ¡Alto, alma malvada! Yo no estaba hablando de ti. ¿Ah? El príncipe Steven volvió la vista hacia Manguita y cerró los ojos. Una luz dorada rodeaba su cuerpo. Manguita, que yacía en la cama con los ojos cerrados, era iluminada también por la dorada luz. Larina la observó todo esto con asombro. Pronto Manguita abrió los ojos y se levantó. Se sentía perfectamente bien. El príncipe Steven abrió los ojos y la luz dorada se desvaneció. Manguita estaba estupefacta, ya que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. El príncipe Steven sonrió y después le explicó todo. He estado toda la noche cuidándote de ti. Tu hermana no solo no te dio la semilla, sino que rezó para que ocurriera lo peor. Manguita se quedó destrozada al escuchar todo aquello y se volvió hacia su hermana. Hermana, ¿por qué? ¿Por qué me odias tanto? Oh, por favor, no tengo tiempo para todo este drama. Vete de aquí con tu príncipe y déjame en paz. Nunca te he querido y nunca lo haré. Las lágrimas cayeron de los ojos de Manguita, pero el príncipe empezó a consolarla. Por favor, no te pongas triste por ella. Ella no se merece tu amor ni tampoco tu amabilidad. Salgamos de aquí y vayamos hasta mi reino. Me gustaría que fueras mi esposa, si tú también lo deseas, claro. Pero... Pero ella es mi hermana Bueno Algunas personas no cambian Es mejor que te des cuenta ahora ¿Ya habéis terminado? Esto me empieza a cansar Manguita miró al príncipe Steven y asintió El príncipe Steven chasqueó los dedos Y los dos se desvanecieron en el aire Fue una gran boda Manguita y el príncipe Steven se casaron Y los dos vivieron una vida feliz y dichosa Larina se mantuvo igual, cruel y maleducada con los demás Ella no cambió ni un poco Sin embargo, Manguita se aseguró de que su hermana recibiera suficiente comida sin su conocimiento El príncipe Steven a menudo se reía de la esperanza de Manguita de que su hermana cambiara Bueno, hay cosas que no cambian Mi hermana cambiará algún día, estoy segura No estoy hablando de ella. Hablo de ti y de tu fe en ella. <risas>